Lamentablemente tenemos que informar hoy, es algo que no estamos acostumbrados, les adereces, afortunadamente, ¿no? A um, un robo eh, asesinado anoche a una panadería conocida. ¿Cómo le va, Comisario Inspector? Gracias por atendernos. De nuevo, estoy de Coméntenos a ver cómo ha sido este robo. Bueno, sí, si hoy si tomamos conocimiento, no lo vamos a ver, que, que anoche o la madrugada hubiera regresado a la panadería... Normalmente somos conocidos en la comunidad general como la, la vida de Ferrado César, que la tiene la, la familia eh, había ingresado por un portón lateral donde no tiene llave. Así no, ingresaron por ese portón, los resto de las portas no tenían llaves eh, tampoco, tenían una pequeña traba que la forzaron Bueno, ven adentro, fue pues, bueno, una caja registradora de la abrigo y se sacó el más o menos. Así que es un poco color, pero bueno, pues, estamos trabajando en el caso, investigando y viendo a ver si alguien observó algo, algún movimiento, o algo. Evidentemente la partida de lugar. Eh, es, se trata de un robo, ¿no? Al violetar una puerta se denomina robo. Al claro, abrir eh, la, la, la caja de Se la robo, ...si no sería con un gusto... ...es un robo para... ¿Están eh, investigando, están trabajando en el caso? Sí, sí, se convocan a los políticos... Eh, ...estamos tratando de ver... ...si alguien observó a alguien uh, en la zona... Eh, ...estamos trabajando... Pero ...tenemos que llegar a la zona... ...bueno, eh, después todo tranquilo... ...comisión inspector... ...ninguna novedad eh más importante... ...no, ahora sí, ...seguimos se trabajando lo bueno, estamos dando también mí en personal, eh, presentando algunos puntos que tenemos que, que trabajar un poco más firme, formar algo más personal, siempre es bueno hacer meses de trabajo, así que, por eso muy bien. Le agradezco mucho su amabilidad, su atención, gracias por atendernos, le mando un abrazo, muchas gracias. Eh. No, gracias bueno.